Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio de Spanishpodcast.net. Hoy vas a aprender una nueva expresión que se utiliza en el idioma español. Es una expresión relativamente moderna y se utiliza con mucha frecuencia. Se trata de la expresión "montar un pollo". La expresión "montar un pollo" es una expresión del lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solo se utiliza en contextos informales. Cuando hablas con amigos, familiares o compañeros de trabajo de forma relajada. Por ejemplo, es una expresión que no se debe utilizar en una reunión de trabajo formal. La expresión "montar un pollo" puede ser difícil de comprender porque el significado literal de las palabras es bastante extraño. Palabras que forman la expresión montar un puyo. La primera palabra de la expresión es el verbo montar. Este verbo es de la primera conjugación, es decir, termina en AR. ¿Qué significa? Montar es un verbo que puede tener varios significados. Aunque hay muchos, los que se utilizan en la mayor parte de ocasiones son dos. montar" Puede ser subirse encima de un animal para que te transporte. El animal más habitual para montar es el caballo. Si te gusta pasear sentado encima de un caballo, puedes decir que te gusta montar a caballo. Hay personas que montan otros animales. Por ejemplo, un burro. Un burro es un animal doméstico parecido al caballo, pero más pequeño y más vasto más tosco. El caballo es un animal mucho más elegante. El burro suele estar en las granjas y se utiliza principalmente para transportar cosas pesadas. Otros animales que se pueden montar son los elefantes. En la historia tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Aníbal, uno de los mejores estrategas militares de la historia, utilizaba elefantes en las batallas. Aníbal cruzó las montañas de los Pirineos y los Alpes para conquistar el norte de Italia. Aunque no llegó hasta Roma, sus elefantes causaban terror entre sus adversarios. Montar también puede significar construir. Para construir algo, tienes que utilizar diferentes piezas y materiales. Por ejemplo, Seguro que alguna vez has visto una tienda de maquetas. Ya sabes, esas tiendas en las que venden marcos, aviones, trenes, coches y todo tipo de objetos para que los construyas tú mismo. En muchos casos, estos objetos vienen divididos en piezas y para utilizarlos tienes que construir tú mismo el objeto. En español solemos decir, hay que montarlo. Para poder utilizar el barco, el avión, el tren o la maqueta que hayas comprado, hay que montarlos. A veces vienen desmontados hasta los motores y tienes que montarlos para que funcionen. La segunda palabra de la expresión es UN. Seguro que conoces esta palabra. UN es un artículo indeterminado. Los artículos indeterminados se utilizan para indicar un sustantivo genérico. Si quieres más información sobre los artículos indeterminados, hay una lección en la sección 101 de nuestra web. La última palabra de la expresión es pollo. Un pollo es un animal y es bastante conocido en todo el mundo porque se utiliza mucho en alimentación. El pollo es un animal con plumas que generalmente se cría en las granjas. La carne de pollo es probablemente la más consumida del mundo. El pollo se ha convertido en un símbolo en algunas ocasiones. Si ves series de televisión, es posible que hayas visto una serie llamada Breaking Bad. En España, esta serie se llamó con su título original porque la traducción no suena muy bien en nuestro idioma. Breaking Bad en español significa algo como estropearse echarse a perder o volverse malo. En cualquier caso, no suena muy bien en español. Así que se decidió mantener el título original de la serie. Bueno, en la serie aparece de vez en cuando un restaurante llamado Los Pollos Hermanos en español. En el logotipo del restaurante aparecen dos pollos y se ha hecho tan conocido que venden camisetas, tazas y otras cosas con ese logotipo. Vamos a ver qué significa la expresión montar un pollo. Significado de la expresión montar un pollo. La expresión montar un pollo significa literalmente construir un pollo. Pero supongo que piensas que no tiene sentido. Tienes razón, no lo tiene. El significado es otro. La expresión montar un pollo significa literalmente que una persona o varias personas provocan un escándalo. Puede ocurrir por muchos motivos. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Gracias al contexto comprenderás mejor el significado. Imagina que has ido a una fiesta. Todos lo habéis pasado muy bien. Habéis bailado, habéis bebido, habéis comido y os habéis divertido mucho. La fiesta termina y todo el mundo se va a casa. Pero en la calle hay dos personas que se están peleando. Ya sabes, a veces pasa. La gente bebe más de la cuenta y a veces hay peleas. El caso es que cada vez más personas participan en la pelea. Al día siguiente se lo cuentas a una amiga y le dices, al final de la fiesta se montó un pollo. Quieres decir que hubo mucho escándalo, que no terminó bien. Vamos con otro ejemplo. Imagina que el fin de semana vas a un centro comercial. A veces los sábados vas al centro comercial para pasar la tarde. Ves algunas tiendas, te... Tomas un café o un refresco y aprovechas para comprar alguna cosa. Generalmente vas con Sara, tu mejor amiga. De repente escucháis gritos. Parece que hay alguien muy enfadado. No sabéis exactamente lo que ocurre, pero intentáis escuchar la conversación. Tu amiga pregunta, ¿sabes qué pasa? Tú le contestas... Creo que algún cliente está montando un pollo. Con esto quieres decir que hay un cliente que está muy enfadado, a lo mejor le han engañado, le han descubierto robando o cualquier otra cosa. Lo importante es que está dando gritos y dando el espectáculo. En este caso hemos utilizado el presente continuo porque la acción ocurre en el mismo momento de hablar. La expresión puede utilizarse también en situaciones familiares. Por ejemplo, cuando alguien hace algo malo y sabe que su familia va a saberlo. Puede decir, se va a montar un pollo. Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con esta expresión. Puede utilizarse con varios tiempos verbales, como has visto en los ejemplos. Por ejemplo, en pasado, cuando estés contando algo que ha ocurrido a otra persona. En presente continuo, cuando hables sobre algo que ocurre en el mismo momento de hablar. También en futuro, cuando hables sobre algo que ocurrirá. A veces sabemos que se montará un pollo por algún motivo. Vamos a practicar con los más probables. En primer lugar, con el pasado simple. Es muy habitual utilizar este tiempo verbal cuando estás contándole a alguien lo que ha pasado. Vamos allá. Intenta repetir después de mí. Recuerda que si no puedes hacerlo en voz alta, puedes repetir mentalmente. El ejercicio también te servirá. Comenzamos. Monté un pollo. Montaste un pollo. Montó un pollo. Montamos un pollo. Montasteis un pollo. Montaron un pollo. Perfecto. Ahora vamos a practicar con la perífrasis verbal ir a más infinitivo. Esta perífrasis se utiliza para hablar de cosas que ocurrirán en el futuro. Vamos allá. Voy a montar un pollo. Vas a montar un pollo. va a montar un pollo vamos a montar un pollo vais a montar un pollo van a montar un pollo muy bien Por último, vamos a practicar con el presente continuo. Como he dicho antes, este tiempo verbal se utiliza cuando algo está ocurriendo en el mismo momento de hablar. Ocurre en tiempo real. Vamos allá. Estoy montando un pollo. Estás montando un pollo. Está montando un pollo. Estamos montando un pollo. Estáis montando un pollo. Están montando un pollo. Se me ha olvidado decir que a veces esta expresión puede utilizarse con el artículo determinado. Es decir, montar el pollo. El significado es exactamente el mismo, no hay diferencia. Lo digo porque es posible que escuchéis esta frase alguna vez y tengáis dudas sobre ello. Es la misma expresión y con el mismo significado. Y esto es todo por hoy. Recuerda escuchar este episodio varias veces para que puedas memorizar correctamente todo el contenido, la pronunciación, el significado y en general toda la gramática que aparece hoy. Si quieres hacer cualquier comentario, puedes hacerlo a través de nuestro sitio web, en nuestra página de Facebook, en Twitter o en nuestra página de Google Plus. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio.